que nos trazó este camino con sangre. Ahora, hoy, en este día, estamos estamos eh, rememorando lo que es, lo que aconteció con el Señor Jesucristo y con su pasión por las almas en este día, día jueves. Por eso, también a todos nuestros amigos radio oyentes, que no son de la iglesia, pero van a llegar, si Dios quiere, o sea, Dios quiere, Y van a ser partícipes de estas bendiciones espirituales De las cuales el Señor las da abundantemente Para todos ustedes un saludo cariñoso Estaré leyendo un salmo para ustedes El salmo 22 Es un salmo mesiánico Voy a ir eh, versículo a versículo por eh, eh, exponiendo un poco el eh, lo que más o menos quiere decir con respecto a lo al al, al mesías dice así dios mío dios mío porque me has desamparado jesús lo dijo esto en la cruz cuando estaba en la cruz dijo la parte humana la parte humana de dios tenía que morir porque adiós no lo mata nadie Hasta ahora estaría colgado en la cruz, en el Calvario, si fuera, fuera, si fuera solamente Dios. Pero era Dios en Cristo, en la parte humana, en el ungido. Ahí estaba y Jesús dijo esto, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después continúa el versículo y dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperamos, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, y no hombre, no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 Cuando lo vio clavado en la cruz, y muchos de los saduceos y fariseos y escribas, intérpretes de la ley, también decían, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele. Y otros decían, si eres Dios, sálvate a ti mismo. Este es el Salmo mesi mesiánico. Continúo lo que dice el Salmo. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba adentro.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 Oradaron mis manos y mis pies, otro versículo mesiánico de este salmo, que a Jesús oradaron sus manos y sus pies con los clavos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. si sí tanto castigaron a Jesús con aquellos látigos especiales que tenían aquellos yoferdugos que en la punta del látigo tenían un pedazo de hueso un pedazo de, de algún metal o una piedra filosa para hacer pedazo a las personas cuando los chicoteaban cuando los castigaban R dice oradaron ora mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos de tanto que habían sacado las las carne del cuerpo de Jesús entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos dice el versículo 18 de este capítulo 22 de Salmos repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes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 anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré amén hasta aquí solamente he leído porque el salmo tiene muchos más versículos pero este es un salmo versiánico que el escritor que fue el, el, el rey David él escribía esto eh... A ver, Dios lo hacía escribir y él estaba escribiendo como que era su parte, pero no obstante, era Dios que estaba dando indicaciones de lo que iba a acontecer con este Cristo, con el Señor Jesucristo, con el ungido, con el Dios hecho carne. Esto se cumplió como está escrito aquí al pie de la letra, se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Estimados amigos oyentes, hoy voy a leer bastante, de manera que le voy a entregar para ustedes un himno, un precioso himno que canta nuestra hermana Roxana Contera, Contreras. Dice el himno, hubo quien con mis culpas muriera en la cruz. Ya. El, este himno está a ver un poco Un poco rayado Pero es tan lindo este himno Tan precioso Que me hubiera gustado que Que se hubiera salido al aire Pero Cuando uno está En el En el, en el espíritu Eh, insertado en la palabra del, del Señor Jesús y cuando uno está con su mente en en aquel propósito de Dios esta es la bendición que recibe el ser humano porque el ser humano piensa en lo humano a quien lo bajo solamente no obstante le voy a leer en Isaías porque este es el día de que yo comúnmente lo ocupo para orar por los enfermos y dolientes los aquellos posesionados por espíritus del diablo oro para que Dios les liberte bueno con respecto aquí a a este día jueves que fue que aconteció el día jueves que lo que hizo Jesús el día jueves ah yo creo que eh, es tan impresionante lo que fue escrito lo que fue ungidamente escrito por el profeta Isaías, como dice en el Salmo, o sea en Isaías 53 Se puso de nuevo, el, ahí está el himno, oh, en el nombre de Jesús Era en la cruz, aún indigna y vil como soy Fins demà! Qué lindo y precioso himno, ¿verdad? No sé qué sucede aquí en la radio Son espíritus mundo del diablo Que estorban esta audición Porque no quieren que se propague la verdad del Evangelio de Cristo Para salvación y libertación Usted en esta mañana, hermano hermana Que está escuchando este programa Ore, clame al Señor para que este programa sea directo y bueno A todos aquellos que aún no le conocen que aún no han entregado su vida al Señor. Como fondo está quedando este mismo himno, que no podía, ser, eh, eh, no podía ser aceptado por el computador. Pero ahora, en el nombre de Jesucristo, va directo al corazón. Le voy a leer impresionantemente lo que dice aquí este santo hombre de Dios. Isaías, en el capítulo 53, dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? y sobre quién se ha manifestado el brazo de jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos estaba tan disfigurado el cuerpo del señor jesucristo que aquí eh, eh, este hombre santo hablaba el vio el calvario a través de los siglos tuvo la visión del calvario allí estaba este quién era, quién era, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová y dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, qué terrible como estaba, tan golpeado, tan eh, desgarrado tan ensangrentado el cuerpo del Señor Jesucristo. Así lo vio este santo hombre cuando Dios le dio la visión por siglos adelante, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, casi no se podía mirar de tan de tan eh, desfigurado y ensangrentado y esculpido y lleno de polvo este hombre no parecía un ser humano escondimos del rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se da cuenta, estimados amigos oyentes, hermanos, en Cristo Jesús? ...como estaba todo escrito, estaba todo pronunciado antes de los siglos... ...estaba profetizado, estaba hablado, estaba clarificado... cómo iba a padecer el Mesías... al ...el Libertador... ...no era el Libertador con espada, con ejército... ...sino que era el Libertador de nuestras almas... ...el Libertador que nos daba otra oportunidad en esta misma vida... Para poder llegar hacia dios y sí, qué cosa tremenda como describe el calvario este profeta donde dice que eh, su cuerpo estaba tan llegado que era despreciado no lo querían ni mirar de cómo estaba era una eh, era una llaga podrida decía en otro lado como estaba el cuerpo del Señor Jesucristo, tan machucado. Imagínense la corona de espina colocada en su cabeza. Imagínense que chorreando de sangre y sangre apanada ya por la noche y, y, y que había sido escupido por tanta gente, su rostro hinchado, sus ojos apenas podían ver o abrirse y así aún cargaba la cruz le habían pegado con caña en la cabeza le habían dado de bofetadas en los soldados lo habían azotado hasta casi la muerte misma sí sobre él el castigo que merecíamos nosotros que merecemos estaba llevando nuestro salvador jesucristo por sus llagas y por sus heridas fuimos nosotros curados Por eso que esta mañana voy a orar también por los dolientes y enfermos, por las llagas y heridas de Cristo Jesús. Él llevó nuestras dolencias y nuestras llagas y va a ser curado y va a ser sanado. Antes voy a leer otra parte, una parte muy especial y muy linda que nos habla de la palabra de Dios, de todo esto que aconteció en el día jueves. El día jueves dice que era, es, es el quinto día pa, de, de la semana llamada santa pero el día jueves Jesús envió dos de sus discípulos para que hiciesen los preparativos para la pascua en este día el día jueves y lo hicieron en un escenario o, o, en un aposento alto que Jesús le indicó y al declinar el día Jesús siguió con sus discípulos para ese lugar después de, de ponerse el sol Y se sentaron todos juntos Jesús y sus discípulos Y participaron de la última Pascua O el último La cena de comer la Pascua De la libertación Y en el discurso De este, de, de, de esta comida Lavó los pies De los doce apóstoles Y Jesús Le demostró más una vez Que por la humildad Que era que ellos irían a conseguir La honra Con grande tristeza Jesús predijo que uno de los 12 lo iba a traicionar, perdón, lo iba a traicionar, y luego después Jesús eh, de hablar estas palabras, Judas se retiró para no volver más a la presencia del maestro. Nos no, eh, no se sé. A ver, en esa misma hora de la traición, el Señor avisó a los 11 que en esa noche todos se iban a escandalizar y lo iban a abandonar, pero Pedro y los demás protestaron, dijeron, no, no, no, no es así, nosotros vamos a quedar aquí, si es posible voy a pelear por ti, voy a dar mi vida por ti, había dicho Pedro en su eh, en sus palabras queriendo demostrar su lealtad, pero ah, así acontecieron las cosas, en cuanto celebraban los ritos característicos del antiguo concierto, Por última vez, el último concierto de Dios con los hombres en la Pascua, por última vez Jesús instituyó simbólicamente el pan y el vino de los cuales sus amigos habían de participar, que así haciendo anunciarían su muerte de y su venida por ellos y también se recordarían de su desde de, de que iba a volver, que era una promesa. En esa ocasión solemne, el maestro profirió sus discursos de despedida a sus discípulos y hizo notable oración intercesora. Si, mire, tal vez no fuese más o menos la medianoche cuando atravesaron el... el el, el, el torrente de cedrón para el monte de los olivos y allí en el getsemaní en el jardín del getsemaní acompañado solamente por tres de sus escogidos jesús sufrió su agonía misteriosa como grandes gotas de sangre que caían de su de su cuerpo conociendo los lugares de retiro del maestro judas guió a este bando in que estaba, estaba dispuesto a aprenderlo. Pero el beso, y, y aún por el beso traicionero, Judas indicó quién era. Pedro estaba pronto para luchar por el maestro y, y, y con una espada golpeó al siervo de sumo sacerdote. Pero Jesús, reprobando aquella actitud, curó la herida de ese joven y puso su oreja en su lugar y le dijo guarda tu espada porque el que espada mata a espada muere también los discípulos se dispersaron siendo jesús conducido rápidamente para la casa de anás suegro de caifás el sumo sacerdote anás mandó ma amarrarlo y lo envió prisionero a caifás probablemente la casa de Caifás era construida en forma cuadrangular y alrededor del patio teniendo una entrada y un centinela Juan siendo conocido allí consiguió que entrara y, y en ese lugar allí sucedió algo muy tremendo y muy, muy, muy singular. Allí dice que probablemente la casa de Caifás era construida en forma cuadrangular y al cerrar uno de esos patios en la entrada, Juan, que era conocido, consiguió entrar, pero Pedro también estaba allí y tan lamentablemente falló Pedro y con esa coraje que Pedro tenía... Ah, lo, lo tres veces lo negó al Señor Jesús, cualquier conocimiento con Jesús, aún mismo eh, eh, él, eh, él lo desconoció, cualquier conocimiento de él y comenzó incluso a maldecir el hábito que tenía eh, antiguamente que ya se había olvidado, pero apareció en esa vida de un rudo pescador, Pero, uno, pero un mirar del del Señor Jesús lo hizo salir derramando lágrimas de dolores y de arrepentimiento. ¡Oh, hay muchas cosas para decir, amigos oyentes, de este día jueves! En la noche él fue apresado y de allí comenzó siendo castigado. Le pegaban a Jesús toda esta noche, esta noche del día jueves, castigaron, lo golpearon, lo escupieron, lo abofetearon... Lo acusaron a él sin ninguna razón sin ninguna base con testigos falsos fue un falso juicio que le hicieron no podían hacer ese juicio especialmente en este día no obstante se reunieron aquellas aquellas sectas entre ellos que tenían grandes y tremendas y tremendas eh, dif, eh, diferencias y, y se concordaron para matar a jesús y ¡Qué tremendo, qué tremendo! Hoy en la noche Jesús sufrió todo esto y después de mañana, temprano, el día el día viernes, Él fue llevado al Calvario para ser crucificado entre dos malhechores. Amigos oyentes, no sé si mañana estará abierta la radio emisora y y, y pareció si no nos encontraremos nuevamente el día lunes. Al parecer va a estar cerrada la radio emisora porque es feriado en todas partes. Pero usted tenga una vida, una vida que agrade al Señor, no solamente por la Semana Santa, sino por el santo hombre de Dios que en esta semana se conmemora la venida de Cristo. La venida de Dios Todopoderoso en forma de hombre para pagar la culpa a los pecados por nosotros. momento de la oración alligémonos con fe al trono de la gracia de Dios Estimados amigos oyentes, sean hermanos de la iglesia o no, usted que está escuchando, tiene enfermedad, dolencias que tiene algún problema, espíritus inmundo que le están atacando, ponga su fe en el Señor en esta mañana Música Ponga su fe, crea, cierre los ojos y con la mente conéctese con el Señor. Que voy a orar ahora en el nombre de Jesucristo, eterno y buen Padre Celestial. Señor, te ruego, Padre mío celestial, por aquellas personas que están esperando estos minutos para que su mano poderosa, Señor, actúe en ellos y arranque las enfermedades. Hay tantas enfermedades, Señor, que están atacando los cuerpos de estas personas. Hay tantas afecciones traumáticas, Señor. Tantas afecciones que están, Señor, agotando este cuerpo físico y también esta mente. Mi Dios amado, le he pedido... Por aquellos, Señor, que tienen angina nerviosa Que tienen anemia, que tienen alucinaciones Señor, aquellos que padecen de alcoholismo O de tabaquismo, o de adicción sí. Le pido que arranque, Señor Jesús En su santo nombre Y reprendo todas esas enfermedades Y reprendo todos esos vicios de su cuerpo Ahora, en el nombre de Jesús Son echados fuera de su cuerpo para siempre Por la fe, en el nombre de Jesucristo la artitri, la artrosis, el asma, el vocio la bronquitis Los cálculos renales, bina, bi, biliares o vesiculares Y este cáncer terrible Tú no tienes más poder sobre esta vidas Te reprendo en el nombre de Jesucristo Porque por su llaga y por su herida somos sanados Sí, Señor bendito Señor, aquellos que tienen leucemia Oh, Dios mío, Señor Usted tiene poder, Señor Jesús, para transformar esa sangre Por el poder de sus llagas y heridas Porque somos curados Así sea, Señor, sobre esta persona Aquellos que sufren de Alzheimer También, Señor, aquellos que tienen dolores de articulares Dolores óseos Señor, usted tiene poder, Señor, para sanar ¡Sálele, Dios mío! Aquellos que están dolientes del hígado Que aún tienen que ser transplantados de hígado, de la médula O sea, Dios mío, usted tiene poder y le pido que usted lo sane Ponga su mano poderosa sobre estas personas Que están tan, tan tremendamente, Señor, sufriendo Porque usted, Señor, sabe de dolores Usted fue varón de dolores Y conoce los dolores, de mi amado Señor Saque todas estas dolencias y enfermedades y todas las otras que tienen, todas las otras enfermedades y dolencias que tienen estas personas que están escuchando en esta mañana, esta oración, esta oración de fe, esta oración de poder, esta oración de milagros, porque hoy se hacen milagros, usted los hace Señor Señor. En esta vida y le da la bendición y la sanidad. Recibe la sanidad, recibe la bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. El nombre que sobre todo nombre crea y diga amén Señor Jesús. Amén Señor Jesús. Diga amén Señor Jesús. Sí, amén. ¿Usted creyó en la oración? Mire, ayer yo estaba hablando con con, una, con un hermano, el apellido es González. El hermano González decía que había estado desde jovencito metido en el vicio del alcohol. Era un curado, botado y últimamente también hasta la droga. Pero en un momento vino la lucidez de Dios en su corazón y dejó los vicios. Dejó dejó los vicios del alcohol, del tabaquismo y la droga que lo estaban ahogando Incluso tenía un amigo, compañero de él Y en ese instante Dios puso en su corazón y entró en su corazón y dejó todo Esperaron toda la noche para que se abriera una iglesia evangélica Y allí en esa iglesia, que está aquí mismo un puente alto Y si usted va a mi iglesia, yo lo voy a pedir a ese hermano, va a otra iglesia, le voy a pedir a ese hermano que venga y le dé el testimonio personalmente, porque tengo poco tiempo para decirle. Dios lo libertó, así Dios te puede libertar hoy día. En esa misma noche que ellos eh, ellos propusieron en su corazón y aceptaron a Cristo, después al otro día estaban esperando que abriera la iglesia y entraron y hasta el día de hoy sirven al Señor. En pocos años Dios le dio un hogar, Dios le dio una esposa, tiene hijos. Te tiene... Trabajó, eh, y, y, y es y es un hombre responsable Y hoy tiene hasta un vehículo, un taxi Que en poco tiempo, ocho años Dios hace todo eso Hoy Dios lo hace para ti Te cuento esto porque ayer recibí este testimonio vivo De lo que Dios hace Que Dios te bendiga Mira, te convido Iglesia Apostólica Unicista de Chile Hoy tenemos culto, una reunión culto de adoración a Dios sí, a las 8 de la noche José Victorino Lastarria número 630, agradezco a nuestro amigo Juan Carlos aquí de la técnica que me está dando estos minutos a más para contar este testimonio, sí, y mañana hermanos queridos, no pierdan mañana, el día a las 6 de la tarde va a ser el culto es el día que vamos a tener la comunión con el Señor Jesucristo la Santa Cena José Victorino Lastarria, número 630. Este pastor, el reverendo Moisés alvear desea que hoy haya habido un milagro en su vida y lo va a ver. Y usted va a agradecer a Dios por la libertación, la sanidad y porque cambia su vida. Hasta el lunes, si Dios quiere. Amén.